Ay, se nos cortó, se nos cortó la llamada. Estamos cruzando el río de la Plata para llegar a la ciudad de Buenos Aires y desde allí ver, a través del de, eh, el informe que nos va a hacer nuestro compañero Pablo Broder, cómo se vive allí en Argentina estos días, estas horas, con tantos temas fermentales que, como siempre, tiene no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino toda la República Argentina. Y básicamente ver entre otras cosas, lo saben. Son no solamente el COVID-19, sino que van a hacer con este su propia economía, ¿verdad? Eh, ahí está de vuelta, ahí está de vuelta, Héctor ya está hablando con Pablo y Pablo ahora nos está escuchando. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buenos días, un gusto saludarlos, feliz año para todos, para Gracias. ustedes y para todos los oyentes. Desde el año pasado que no hablábamos contigo. Es, es... Te das cuenta. Esposa ya yo acá, esto no es vida. ¿eh? <risa> Demasiado extrañar cosas de Uruguay. <risa> así es, absolutamente así. Pero... Sí, sí, te creo, bueno, te creo. Te pero creo. Ay, el dicho dice, no hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo resista. Y ni tiento que no se corte. Ni tiento que no se corte. Yo soy más campero. <risa> pues. Muy bien, muy bien. ¿Empezaron te... bien ahí? Bien, bien, bien. A ver, dentro de esta realidad, ¿no? Es una realidad bien, que entiende esto de que esta realidad. Está mm. todo cortado hasta el 31 de enero en en Uruguay. Eh, sí, sí, sí, sí, sí, sí, por 20, por día, sí. por 20 días este se se extendió el hecho del cierre de frontera, sí, es verdad, Segui, es verdad. Seguimos postergando la esperanza de poder volver a vernos en este verano todavía allí en Punta del Este. Sí, sí, este Eh, había había cierta expectativa que ahora a partir del 10 hubiese de repente una floja en ese sentido, pero ya el presidente anunció que, que hasta el 30 de enero no va a poder ser. Lo que pasa es que acá en Uruguay también los casos han ido aumentando, los positivos, entonces la expectativa era que al 10 el, el, cuando se anunció lo, Ese, todo esto el 16 de diciembre era de que al 10 de, eh, de enero se pudiesen mantener o bajar los claro. casos positivos pero resulta que los, no, no, los sí. números son otros entonces abrir la frontera con los números que van en aumento era una decisión si se quiere contradictoria también verdad no y parece prudente lo que lo que está haciendo la calle obviamente sí, sí. obviamente la, hay que tomar la, decisiones la, que no son fáciles hay que tomar la política que se está asumiendo es en este en este panorama tan complicado claro. Eh, la la por por a apariencia diría que visto desde esta orilla uh -huh. es la más prudente Pablo y, te, te hago una consulta vos que, que sé sí. que que tenés muchos amigos que allí en Argentina que, que son propietarios acá en Punta sí. del Este y que hace mucho tiempo que vienen ¿Qué se habla entre ustedes? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo reciben, cómo toman esta situación, estas limitaciones? E inclusive también hay una preocupación acá, eh, pensando que bueno los argentinos que no pueden venir de repente tampoco van a pagar, por ejemplo, la contribución inmobiliaria o los gastos comunes del edificio. ¿Te parece que eso va a suceder? Mira, eh, a mí me toca, la, a nosotros, a mi mujer y a mí, nos toca sí, la general de la ley. Sí, sí, sí, lo sé. Porque somos propietarios y porque pagamos el impuesto y porque pagamos las expensas, etcétera, etcétera. Eh, una una mirada, tratando de ser objetiva <coughs> y, e imparcial, eh, aunque no puede ser imparcial a la medida que estás de un lado, pero tratando de serlo, diría que... Eh, suena en principio injusto que los propietarios eh, no puedan acceder. Esto es así. Injusto e uh, impráctico desde el punto de vista de lo que vos bien señalás, como es el próximo pago de la contribución inmobiliaria, estamos viendo las liquidaciones de, de expensas de las administraciones que hay atrasos, eh, y y sobre todo pensando en en el desastre económico que le genera al comercio que vive del turismo en punto de vista. Sí, seguro también. Pero me me suena, yo no, no conozco bien las cifras, pero me suena que no podría ser un vuelco demasiado pronunciado que aquellos que acrediten propiedad puedan ir, independientemente que vayan o no vayan. Pero eh, me, eh, atento a tu pregunta, te diría que me suena de alguna manera injusto de todos modos eh, yo no estoy en el sillón de, de las autoridades que disponen una cosa u otra pero eh, me parece me parece que podría haber sido revisado y hubiera sido un empujoncito mejor para para para todo para los propietarios y para las fuerzas arriba de punta del este bien está claro y es, eh, vos sabés que acá Jorge el nuevo año eh, este nuevo año que fue tan esperado porque quisimos sacarnos de encima el 2020, como si fuera un, un bicho maléfico, <risa> comenzó, como vos bien sabés, con una segunda ola de contagios acá en la Argentina, que eh, a la incertidumbre que había le agregó una incertidumbre mayor, tanto a la economía global en general, pero <coughs> sobre todo a la Argentina. Pero la diferencia, si yo te podría marcar una primera diferencia con el inicio del 2020, es que en este caso, toma protagonismo un elemento importante que son las vacunas, eh, que fueron aprobadas en muchos casos de apuro, con resultados parciales, pero que sirven para enfrentar una nueva fase de esta emergencia. El problema de la vacuna, por supuesto, reside en su disponibilidad, pero el gobierno de Fernández promocionó políticamente, politizó, un operativo de vacunación con la vacuna rusa solamente, no sabemos muy bien qué pasó con la Pfizer, algunos dicen que hubo, no hubo un arreglo de negocios, de negocios entre comillas, pero este, esta promocionada aplicación de escasísimas, 300.000 primeras dosis de la, de, la, de la vacuna rusa, de la Sputnik V, eh, tuvo un carácter simbólico, de hecho, que es abrir una esperanza, Es eh, de esperar de cualquier manera que, vos sabés que bien que en la, el caso de la vacuna rusa eh, hubo primero una información que decía que los mayores de 30 años no podían eh, ser receptores eh, y se dedicó este, esta primera dosis, esta primera entrega a personal de salud. Sin embargo, se espera que llegue la segunda dosis en febrero y se espera que en marzo llegue también la vacuna de AstraZeneca con producción local que podría aumentar de modo significativo el volumen que tenemos, ¿no? Eh, pero todo indica que al menos hasta el fin del verano las incógnitas sanitarias van a tener un rol protagónico junto con las incógnitas económicas. Y de, si de economía se trata, si las vacunas han significado una mejor expectativa, una esperanza, con la economía, lamentablemente, Jorge, no ocurre lo mismo. En el 2021 es posible, los analistas analizan, que es posible que se recupere algo así como la mitad de la caída récord de la economía que tuvo en el 2020. Para darte una idea, en el 2020 se estima, al grosso modo, que eh, la actividad económica de la Argentina cayó entre un 11 y un 12%, para darle una idea a los oyentes. Esto significa que 12 de cada 100 personas han dejado de trabajar. 12 de cada 100 negocios han tenido que cerrar sus puertas. De alguna manera es un, un, una ejemplificación medio grosera, pero esto es así. Se estima que en el 2021, de hacerse las cosas medianamente bien, la, el recupero de esa caída sería de la mitad, sería del 5% más o menos. Pero el 2020 acaba de terminar con una inflación cercana al 4% mensual. ¿Me escuchaste bien, 4% mensual se estima para diciembre, que equivale a una inflación anualizada del 60%, con lo cual proyecta un horizonte que los analistas para el año 2021 estiman, estimamos en el 50%, 50%, pensemos, los, mis amigos uruguayos tienen que pensar que Uruguay tiene una inflación que si se quiere es relativamente alta en relación a los otros países de América, que es 7-8%, Pero los otros países de América están oscilando en rango de inflación entre dos y cuatro por ciento. Nosotros tenemos sesenta por ciento. Hay un dólar oficial que no lo quiere mover, con lo cual atenta mucho contra, las, contra el comercio exterior argentino, que está en ochenta y pico, noventa pesos más o menos, pero un dólar paralelo que está arriba de los ciento sesenta pesos, con una brecha entre ambos de cien por ciento casi lo cual es muy nocivo, no quiero entrar en disquisiciones técnicas, es muy nocivo para el comercio exterior, porque en la medida que hay una brecha muy grande entre el dólar oficial, que es el que se liquidan las exportaciones y se tramitan las importaciones, lo que contribuye es a generar un, un proceso perverso que audice ese problema, porque habiendo un dólar tan bajo para los exportadores, lo que hacen es subfacturar las exportaciones y cobrarlo por afuera en negro, de alguna manera. Y también, esa perversidad en las importaciones, porque teniendo un dólar barato, las importaciones que vos podés hacer a un dólar a 90 pesos, cuando la realidad está a 160, lo que hacen es que el importador le dice al proveedor de afuera vos me querés cobrar 100 dólares, figurá 150 dólares que yo te lo pago a 80 pesos y me das la diferencia por afuera. De alguna manera eso es un ejemplo más o menos casero de lo que puede hacer. Para darte una idea, Jorge, hace un año el billete de mil pesos El billete el billete nuestro, que es el de mayor denominación, de mil pesos argentinos, equivalía a algo menos de 13 dólares, 12.80 en el mercado paralelo. Y ahora ese billete de mil pesos equivale a seis dólares. Es decir, nuestro billete de la mayor denominación, que es el de mil pesos, equivale solo a seis dólares. calcula que el, los billetes de Estados Unidos es mm, trámite común, usar el billete de 100 dólares, por supuesto. Difícil es, hasta, de, hasta de, de, de hacerse la idea, ¿no? Es difícil, pero te das cuenta, nosotros, nuestros billetes de mayor valor son de 6 dólares. El, eh, hubo una encuesta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Jorge, que consignó que este año, el 2020, el pasado, cerraron 90.000 locales en la Argentina desaparecieron 41 mil pymes y quedaron afectados, ellos dicen, a nivel de pyme de la mediana empresa, más de 180 mil puestos de trabajo. Vos sabés que la desocupación en la Argentina está eh, mal tomada, eh, por lo que es en las estadísticas oficiales un 12%, pero si se tomara con ciertas correcciones técnicas que no valen la pena abundar en este momento, la desocupación en la Argentina es el 20%. No quiero abrumarte a vos ni a los oyentes con más números, pero sí que debemos esbozar cuáles son los principales problemas que enfrenta la economía hacia adelante. Un par de términos. Recesión, desempleo, pobreza, inflación, brecha cambiaria, déficit fiscal y falta de financiación. Eh, como ves, es una lista que de la Argentina se viene hablando de hace bastante tiempo, difícil de enfrentar pero sobre todo imposible imposible de enfrentarla sin pensar en un enfoque integral que al menos hasta ahora no se vislumbra para nada. Eh, el único dato oficial que plantea el gobierno en materia de economía es el que figura en el presupuesto que dice que están calculando la actividad económica para el 2021 con una inflación del 29%. La realidad los analistas están coincidiendo con eso, es que no habría de bajar del 50%, con lo cual las previsiones formales expresadas en el presupuesto del 2021 del gobierno ya son prácticamente letra muerta. Eh, de alguna manera, eh, este, este, esta falta de un plan económico está siendo reemplazada, Jorge. ¿Me estás escuchando, sí, cierto? Sí, sí, claro. Claro. está reemplazada por medidas que se toman caso por caso, pero lamentablemente similares a las que ya fracasaron durante la anterior gestión kirchnerista, la que terminó en el 2015, aunque con una diferencia no menos preocupante. Yo no sé si vos te acordás, lo hemos hablado muchas veces, que en su momento durante el gobierno kirchnerista lo que hicieron es que para tapar la, la imagen de la inflación, el número de la inflación, Lo que hicieron fue intervenir directamente el Instituto Nacional de Estadística y Censos y dibujar los números. Los intervino un personaje siniestro que era el secretario de Comercio, que se llamaba Guillermo Moreno, que prácticamente en los hechos dibujaba el número de la inflación. O sea, cuando el INDEC decía que la inflación en la Argentina, el instituto, ¿no? Cuando decía que la inflación era dos por ciento, los analistas privados aún con la Eh, no, no, no la capacidad entera que tiene el INDEC para medir, pero con muy buenos datos técnicos, decía que la inflación frente al dos por ciento que decía el INDEC, la realidad marcaba el cuatro. En este caso, no tocaron el INDEC porque el INDEC está mm, dirigido todavía por eh, el hijo de un político que es un neoperonista, peronista, ex ministro de Economía, él, eh, Roberto Labaña, el hijo es Marco Labaña, que es un economista con prestigio, de modo tal que por ahora los datos del INDEC, del Instituto que mide la inflación, no son discutibles. Pero, en vez de, de mover o de tratar de dibujar el número del INDEC, lo que hace el gobierno con estas medidas caso por caso, es tratar de contener los precios y las tarifas de los bienes y servicios con un mayor peso en el, que tiene mayor peso en el, en el índice, o sea, Mantener el ancla de la inflación reprimida, pero sin tomar en cuenta para nada las subas que tienen en costos de materias primas, insumos, logística eh, y o eh, elementos para proveerlo. Un ejemplo de esto es, eh, fue un, eh, vos sabés que en septiembre, agosto-septiembre, se declaró de servicio público todas las prestaciones universales en telefonía móvil, internet, televisión por cable y les pusieron un congelamiento de precios por un decreto que los eh, los nominaron servicios públicos Esencial. De alguna manera, estos eh, los proveedores de estos servicios, que por supuesto son empresas que lo que menos quieren es perder plata, eh, pero se las están aguantando, pero ¿qué? ¿Se las están aguantando cómo? Con un empeoramiento, con un deterioro en la calidad de los servicios, Tal que en este momento ya los servicios de Internet están sufriendo las consecuencias de la falta de, de inversión y la falta de, de mantenimiento en muchos casos. Otro, yo no sé si a ustedes les llegó, <coughs> un paso de comedia que tuvo el gobierno. Vos sabés bien que en la, en, bueno, en la Argentina está muy desarrollado, por suerte, el sistema de medicina prepaga eh Las empresas eh, las empresas que proveen el servicio de medicina prepaga, Suiz Médica, LOD, etcétera están muy bien estructuradas y para la gente, sobre todo de clase media <coughs> y clase alta, por supuesto, es el único reaseguro que se tiene para eh, evitar sorpresas en el caso de enfermedades o de intervenciones quirúrgicas, etcétera Pues bien, las tienen también congeladas. Y yo le digo muchas veces a, a muchos amigos que no tenemos que pre, pre, eh, que protestar porque aumenten los costos de las empresas privadas porque lo peor que no puede pasar es que estas empresas desaparezcan y parece ser que este es uno de los objetivos de Cristina Kirchner de querer apropiarse de alguna manera o intervenir en las empresas privadas de servicios de medicina prepagada. Pues bien, hace una semana más o menos se le aprobó un aumento del 7% de su tarifa después de cuatro meses de congelamiento. Hace una semana. Pero hace una semana, a las cuatro horas de ese primer decreto que les aprobó el 7%, salió un decreto que anuló ese 7%. Vos preguntarás, ¿qué es ese paso de comedia? Todo el mundo sospecha que cuando se enteró Cristina Kirchner de ese aumento, lo fulminó directamente y le ordenó al presidente que hiciera ese papelón de querer anular eh, ese, ese, ese elemento. Me seguís escuchando, ¿no? ¿O ya Sí, sí. Maljado? No, no, no, no. no, no Tenemos que ir redondeando porque tenemos ya en otra entrevista ahí. En, en sí, lista... mira, te digo que más allá todas, de la pandemia, mira. entonces, en el próximo año se van a presentar tres objetivos importantes. El cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ofrece más dudas que certezas en lo, en, en lo inmediato. Las elecciones parlamentarias, que es el objetivo fundamental de este gobierno para poder lograr mayoría en las cámaras y por supuesto tratar de controlar la, la pandemia en el medio esto lo hablaremos lo hablaremos en otra oportunidad de un año que para todos los países emergentes se, eh, se presenta con un nuevo viento de cola como hubo en los inicios del año del siglo 21 o sea el viento de cola que suponía eh, no no solo en el camino va a estar la vacuna sino mejores precios en los productos agrícolas y en las exportaciones Eh, baj, bajísima tasa de interés afluencia de capitales eh, aumento, por supuesto esperado de la demanda china el, la recuperación de la demanda brasileña son todos elementos que para los países que están ordenados son elementos muy positivos muy promisorios, pero que la Argentina en este momento lo que está haciendo es yendo a contramano de todas esas posibilidades lamentablemente esto es así Jorge y en los inicios del 2021 no te puedo dar mayores eh, mayores novedades positivas desde este lado del río de la Plata. Pablo, eh, gracias por tu primer aporte de este nuevo año en el cual vamos a transcurrir juntos acá en Frecuencia Abierta y buen fin de semana. Un placer volver a, com a compartir con ustedes, un abrazo grande para todos ustedes y que nos depare el 2021 un buen año para todos los uruguayos y también para los argentinos. Ojalá que sí, ojalá que Adiós. sí. Adiós. Hasta ahora. Frecuencia abierta.